partir con ustedes su programa La verdad, una alternativa junto a sus amigos María Cecilia Bartolí y Claudio el ingeniero Rojas que nos acompaña a esta hora. Bienvenidos a su programa La verdad, una alternativa. Cómo están queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes, felices en un día bastante primaveral, agradable, ya no hace frío eh en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, junto a María Cecilia Bartolín, que les saluda. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz, eh, contenta de poder estar con ustedes nuevamente. <risa> eh, para poder entregarles información de esa que no sale ni en televisión ni en diarios. Sí. sí. Hola, muy buenas noches, buenas tardes, eh, estimados. Ya llegó una pregunta de parte de Cosme Millar. ¿Qué pasa con Colún que no aparece en televisión? ¿Es verdad lo que dicen que la tienen bloqueada? Sí, eh, lamentablemente la tienen bloqueada por eh, presión de las otras empresas como Nestlé, como Soprole, que son empresas que están que originalmente eran chilenas eh, en el caso de Soprole, pero que ahora están en manos de grandes transnacionales y ellas presionan porque también pagan por publicidad en los programas, presionan para que Colum no salga, ¿cuál es el problema aquí? el tema de los tratados de libre comercio que hemos hablado nosotros en otras oportunidades y que Colum es una cooperativa ya de pequeños eh, pequeñas lecherías que hay en el sur que es, es leche, leche no como Soprole y como Nestlé que son sucedáneos de leche, porque no es leche lo que ellos venden Eh, y resulta de que están exigiéndole al gobierno, por medio de estos tratados que se firman, ¿no es cierto?, eh, exigiéndole que ellos quieran las mismas regalías o que le quiten las regalías que tiene Soprole, o sea, Columbo. Lo que pasa es que Colum es cooperativa, por lo tanto Tiene eh, una tributación Y una un trato distinto Por ser cooperativa Ellos son grandes empresas Por lo tanto tributan de manera distinta Y tienen distintos claro. distinto tratamiento Ellos están exigiendo Que se elimine Este, según ellos eh, Este este trato eh, Especial Que tiene Colum, según ellos Y que no es un trato especial Es un trato para cooperativa Y la idea es que todas las personas puedan comprar los productos de Colón, que son productos nuestros, chilenos, del sur, y que es leche, leche, para que siga sustentándose en el largo plazo y sigamos teniendo al menos un producto que nosotros sepamos que lo que estamos comiendo y consumiendo viene y son derivados de la leche. Eso es lo que pasa. Correcto. Las cooperativas, recordémosle a nuestros auditores que como no tienen fines de lucro, Eh, tributan de otra manera. En cambio, las transnacionales son empresas con fines de lucro y tienen un sistema y están afectados a una serie de impuestos, entre ellos el IVA, el impuesto a la renta, el impuesto a las utilidades, entre otros. Y, y no sale en televisión por presión de estas grandes transnacionales, que son monstruos enormes, que tienen enormes cantidades de capital, y presiona a los medios de comunicación en el fondo para no invitar a la gente a consumir Colum porque oh. quieren asfixiarla esa es la idea ¿Mm? así que si usted puede, señora, señor que nos está viendo buscar algún dato porque anda dando vuelta un afiche en Facebook y en Whatsapp y en Twitter pues retuitelo y a todo el mundo y a toda la gente para que la gente sepa que cuando compramos productos Colum Son chilenos, productos nuestros, de buena calidad y que vienen y son leche, leche. No como los sucedáneos de leche que venden los otros, como Soprole y Nestlé. Correcto. Bueno, eh, ¿vamos a entrar en materia ahora? Sí, sí, sí. Mira, hace unas semanas atrás les hablamos de la estructura general del llamado Nuevo Orden Mundial, que es la dictadura económica, la dictadura política, con la globalización y la dictadura militar que ya ha empezado. Por ejemplo, un caso un caso notable es Argentina. Sí. En Argentina se están imponiendo los militares judíos y, y, y norteamericanos por sobre los por los, los los de su país. O sea, ellos están con la misión de poner orden ahí. Entonces, eso no es una cosa de mentes afiebradas. Ni de conspiranoico como lo dicen por ahí. Se trata de estar informado. En México también estamos con la misma línea. Entonces, eso va a llegar acá. Y ya está llegando con los mapuches. Entonces, y los indicios son tan grandes que ya no se pueden esconder. Este plan se ha podido desarrollar gracias al silencio de los medios masivos, que ellos mismos lo agradecieron, lo, lo mencionamos en esa oportunidad. Y al control mental que han ejercido sobre las masas, que nos tiene hipnotizados y, y estupidizados con la tecnología del HAARP y las Torres Güem. Dentro de la cúpula del poder mundial, en la sombra, que denunció Kennedy en su oportunidad, hay 13 familias que mandan el mundo, que se mantienen, por supuesto, en, en el silencio, en la sombra, dentro de la, que más, de la que sobresale la más poderosa y la que dicta las pautas a seguir, porque es lejos la más poderosa, digamos. Estos no son los millonarios de la revista Forbes que tienen un patrimonio levemente inferior a 100.000 millones de dólares, sino que estamos hablando de un patrimonio de 40 PIB de Estados Unidos, cuyo PIB es 18 millones de millones. En consecuencia, estamos hablando de 700 millones de millones. O sea, estamos comparando para que la gente se ubique en, en, en la relación de números porque a veces uno menciona número la gente no, no maneja estamos comparando 100.000 contra 700 millones esa es la diferencia entre los ricos de la Forbes que, que nos promocionan siempre que Bill Gates y qué sé yo los, los típicos que mencionan y estos millonarios 700 millones de millones ellos no son públicos porque no quieren serlo porque controlan todo Entonces, por su importancia e influencia decisiva en el devenir de la humanidad, es que hemos estimado muy importante dar a conocer algunos aspectos relevantes de la historia de la familia Rothschild. Sí, eh, esto es apenas un atisbo. ¿eh? Eh, esto comienza en 1743, cuando nace en Frankfurt, Alemania, un señor llamado Meyer Amschel Bauer de origen judío Azkenazi su padre Moisés Amschel Bauer era prestamista de dinero y propietario de una oficina de contabilidad y finanzas Moisés coloca un cartel en la puerta de la oficina contable que es un signo una estrella de seis puntas y de color rojo geométricamente y numéricamente se traduce en el número 666 que Más de alguno de ustedes ha escuchado eh, que en la religión católica es está escrito dentro de la Biblia como el número de la bestia. Está en la Biblia, por lo tanto, más allá de la religión. Más allá de la religión está en la Biblia. Pasan los años, el hijo crece y en 1760 Meyer Amschel Bauer trabaja para un banco propiedad de la familia Oppenheimer en Hannover, Alemania. Tiene mucho éxito en los negocios y durante esa época, mientras trabaja en el banco, se familiariza con un general von Storff eh, que más adelante lo conecta con la realeza. Tras la muerte de su padre Meyer Amschel vuelve a Frankfurt para hacerse cargo de los negocios de su padre. Él conocía perfectamente el símbolo el hexagrama rojo que su padre había puesto en la puerta de su oficina, cuyo significado habíamos dicho era 666, y decide cambiar su nombre, Bauer, por Rothschild, colocándolo en la puerta de la oficina. Eligió Rothschild porque en alemán rot es rojo y chill es signo, signo rojo, eso significa Rothschild. Ahora bien, este hexagrama, que es una estrella de seis puntas, o estrella de, como la, se conoce también como la estrella de David, la podemos encontrar hoy en los billetes de dólar, en la bandera de Israel, en el tocado del Papa, en monumentos, etcétera Usted, señora, señor, búsquenlo en internet y va a encontrar en lugares increíbles este signo. Después, Major Amschel Rothschild, ahora, descubre que el general Bonnestor en, se encuentra asignado en la corte de Guillermo IX de Gesejano, una de las casas reales más ricas de Europa, y ad, que por supuesto adquirió su riqueza con el arrendamiento de soldados de Gesejano a países extranjeros con grandes ganancias. Eso, hoy... Se hace exactamente igual, pero se exporta con el tema de manteniendo la paz a través de la ONU. Se sigue haciendo hasta el día de hoy. De esta forma, Rothschild se convierte en uno de los colaboradores más cercanos del príncipe Guillermo y termina haciendo negocios con él. Pronto descubre que prestar dinero a los gobiernos y a la realeza es más rentable que prestarle a las personas, ya que los préstamos son grandes, mucho más grandes, y están asegurados con los impuestos de la nación. Por lo tanto, siempre se pagan, ¿no es cierto? El tiempo pasa y llega 1770, año clave para la humanidad, para lo que estamos viviendo hoy, y para Meyer Amschel. Él redacta un proyecto para la creación de los Illuminati, y confía en Adam Weishaupt, un cripto judío aske eh, para que lo desarrolle, desarrolle la organización, para que ésta vea la luz. En 1790, una de las frases famosas de Meyer Amschild Rothschild dice, comillas, «Permítanme emitir dinero y controlar el dinero de una nación», y no tendré por qué preocuparme de quién dicta las leyes. Curiosamente, un año después de dicha frase, en 1791, los Rothschild obtuvieron el control del dinero de una nación a través de Alexander Hamilton, su agente de gobierno, tras la figura de George Washington. Cuando gracias a su influencia en el Senado, de Estados Unidos, otorgó una concesión por 20 años, creándose así su primer banco central denominado First Bank of the United States, ubicado en Filadelfia. En 1811, la concesión para el Banco Rothschild de los Estados Unidos, el First Bank of the United States, otorgada en 1791, se agota y el Congreso vota en contra de la renovación. A Nathan Mayer Rothschild no le divierte la decisión y aclara que, comillas, o bien la solicitud de renovación de la carta se concede o los Estados Unidos se encontrarán envueltos en una guerra desastrosa, cierre de comillas. Sin embargo, Estados Unidos mantiene se mantiene firme y la concesión se, eh, no se renueva, lo que provocó, por supuesto, la ira de Nathan Mayer para emitir una amenaza y dice, enséñenle a esos imprudentes estadounidenses una lección para que vuelvan nuevamente al estatus de colonia. Recordémosle a nuestros auditores que esta, esta gente venía de Europa, ¿cierto? Eh, Frankfurt partieron, eh, contestaron Inglaterra y... ¿Y estaban llegando a Estados Unidos a apoderarse? Sí, sí, se hicieron cargo primero del Banco de Viena, luego del Banco de Inglaterra y después del Banco de eh, Estados Unidos. Nos hemos saltado mucha parte, ¿eh? hay mucho más, pero para hacerlo un poco más resumido. Eh, bueno, aquí hay una amenaza de Nathan Mayer que era el encargado del Banco Central de Inglaterra y eh, para darles una lección y volverlos a ser colonia, es lo que pide. Entonces, en 1812, respaldado por el dinero de los Rothschild y las órdenes de Nathan Mayer Rothschild, Inglaterra declara la guerra a los Estados Unidos. El plan de los Rothschild consistía en cargar a Estados Unidos con una gran deuda generada de la financiación de las guerras de modo tal que finalmente tendrían que rendirse permitiendo la renovación de la concesión del Banco de los Estados Unidos. Ahora, en ese lapso de tiempo muere Mayeram Schell Rothschild, que fue quien creó el apellido que lo cambió, ¿no es cierto? Y decreta ciertas normas. En su testamento establece leyes precisas para la familia y que ésta debería seguir al pie de la letra. Primero, todas las posiciones claves en los negocios Rothschild sólo deberían estar a cargo de los miembros de la familia. Sólo los miembros balones de la familia podrían participar en el negocio familiar. Esto incluía un sexto hijo bastardo informado en ese momento. Eh, es importante también decir que aquí eh, Meyer Amscher tuvo hijas mujeres, pero estas se utilizaban para casarlas con gente importante dentro de la realeza europea y eh, así tener conexiones con eh, estas grandes familias que venían de, de siempre poderosas. Eh, cuarto, en la familia deberían casarse entre los primos primeros y segundos para preservar la fortuna de la familia. De los 18 matrimonios de los nietos de Meyer Amchel, 16 fueron entre primos hermanos y una que es una práctica conocida eh, hoy como endogamia. Ningún inventario de sus bienes y propiedades debería ser publicado. Eso lo hemos visto, no no hacen no hacen eh, auditorías en ¿eh? Eso se, lo hemos visto. Sí. Ninguna acción legal podría realizarse en relación al valor de las herencias. Y por último, el hijo mayor. Del hijo mayor se convertiría en el jefe de la familia. Esta condición solo podría ser alterada cuando la mayoría de la familia estuviese de acuerdo en modificarla. Pero aquí vemos cómo él hace un decreto de con quién tienen este, que casarse cómo lo tienen que hacer, quién tiene que entrar al negocio, quién no, para mantener todo esto casi como en un clan eh, cerrado a todo el resto de la gente para que nadie pueda intervenirlos. Más adelante vamos a ver cómo ellos vuelven a retomar después de muchos años el control del Banco Central en 1913 y que se conoce hoy como la Reserva Federal, que todo el mundo piensa que es el banco central de Estados Unidos, pero es un banco privado. Pertenece a la familia Rothschild y desde que se inició en 1913 no ha sido auditado nunca. Nunca jamás ha sido auditado. Bueno. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I've gone off got a Bien, amigos, estamos de vuelta eh, para hacer eh, un alcance. Esta guerra que le declara Inglaterra a Estados Unidos la gana Estados Unidos con el apoyo de Francia. Y el siguiente banco que del que toman control la familia Rothschild es precisamente Francia para que no vuelva a ayudar a Estados Unidos. En 1815 Nathan Mayer Rothschild hace su famosa declaración, comillas, no importa qué marioneta se corone sobre el trono de Inglaterra para gobernar el imperio, donde no se pone el sol. El hombre que controla el suministro del dinero en Gran Bretaña, controla el imperio británico. Y yo controlo el suministro de la moneda inglesa. Cierre de comillas. ¿Te quedó claro? Esto percibía vean el nivel de control que tenían porque habían venido desde 1779 más menos prestando plata a las grandes familias monárquicas y a los grandes gobiernos en Europa por lo tanto la gran mayoría de ellos estaba bajo su control en el año 1814 se, se, se produce el congreso de Viena que concluyó en 1815, en junio. El motivo de este congreso era que los Rothschild querían crear una forma de gobierno mundial para darles total control político sobre gran parte del mundo civilizado. Ese fue el primer intento. Muchos de los gobiernos europeos estaban en deuda con la familia Rothschild, así que pensaron que podrían usar eso como una herramienta de negociación, o tal vez de presión, para conseguir su objetivo. Sin embargo, el zar Alejandro I de Rusia, que no había sucumbido a tener un banco central Rothschild en su país, no estaba de acuerdo con este plan, de modo que esta iniciativa fracasó en esa oportunidad. De allí que aprendieran que un nuevo gobierno mundial solo se daría con el total control de los bancos centrales del mundo. Para el zar primero, eh, Alejandro I, perdón, que se opuso a esta iniciativa, implicó para la familia del zar y sus generaciones futuras algo terrible. Enfurecido por esto, Nathan Meyer Rothschild juró que algún día él o sus descendientes destruirían a toda la familia del zar Alejandro I y a sus descendientes. Por desgracia, Nathan fue fiel a su palabra y 102 años más tarde fundaron el movimiento Bolchevique para cumplir su promesa. En 1823, los Rothschilds se hacen cargo de las operaciones financieras de la Iglesia Católica en todo el mundo, hasta el día de hoy. En 1833, el presidente Andrew Jackson comienza la eliminación de los depósitos del gobierno en el segundo banco de los Estados Unidos controlado por la familia Rothschild, y en su lugar los fondos públicos los deposita en los bancos dirigidos por, por banqueros demócratas. Esto hace que los Rothschild entren en pánico, por supuesto, haciendo lo que mejor sabían hacer, contraer la oferta monetaria para causar una depresión financiera. El presidente Jackson, conociéndolos más tarde, declararía, comillas, «Ustedes son una cueva de víboras y ladrones, y tengo...» la intención de derrotarlos completamente y por el dios eterno los voy a expulsar en 1835 el 30 de enero un asesino intentó disparar al presidente jackson pero milagrosamente luego de dos intentos el asesino falló el presidente declararía más tarde que él sabía que los Rothschild eran los responsables del intento de asesinato. el asesino Richard Lawrence que fue declarado no culpable por razones de locura, más tarde se jactaría que los poderosos de Europa lo habían contratado y prometido protegerlo si era capturado. Demoraron muchos años luego en ser capaces de finalmente tener, como mencionábamos antes, un nuevo banco central, y eso fue en 1913 cuando se crea la Reserva Federal. En 1848, Karl Marx publica el Manifiesto Comunista. Es interesante que al mismo tiempo que él trabajaba en esta publicación, Karl Ritter, de la Universidad de Frankfurt, estaba escribiendo la antítesis que serviría de base para Friedrich Nietzsche y el Nietzsche ritmo eh, en contraposición al... Eh, al manifiesto comunista esta escuela se desarrolló más tarde en el fascismo y luego en el nazismo que se utilizó para fomentar las dos primeras guerras mundiales ahora bien lo interesante de esto es que todos estos grandes pensadores todos ellos fueron financiados bajo la instrucción de los rochini en 1861 abraham lincoln el decimosexto presidente de los Estados Unidos, desde 1861 hasta su asesinato en el año 1865, se acerca a los grandes bancos de Nueva York para tratar de obtener préstamos en apoyo a la guerra civil de Norteamérica, llamada también Guerra de Secesión, que en ese entonces desgarraba a la nación. En tanto que estos grandes bancos estaban bajo la fuerte influencia de los Rothschilds, le ofrecen un trato que sabían que él no podía aceptar, un interés del 24 al 36% sobre todo el dinero prestado. Lincoln se enoja por el alto nivel de interés, por lo que imprime su propio dinero e informa al público que se trata de ahora en más de una moneda de curso legal aplicable tanto para el pago de deudas públicas como privadas. En 1862, en abril, Abraham Lincoln había emitido y distribuido títulos de deuda con valor de moneda de libre circulación por un valor de esa época de 449 mil millones de dólares y fracción. Y dijo, comillas, le dimos a la gente de esta república la mayor bendición que ha tenido, su propio papel moneda para pagar sus propias deudas este mismo año The Times de Londres publica una historia que contiene la siguiente declaración comillas si esta astuta política financiera que tiene su origen en la República de Norteamérica se llega a consolidar entonces ese gobierno podría propios proporcionarse su propio dinero sin costo alguno y por tanto podrá pagar sus deudas sin endeudarse. Tendrá todo el dinero necesario para llevar a cabo su comercio y se convertirá en próspero más allá de cualquier precedente en la historia de los gobiernos civilizados del mundo. El cerebro y la riqueza de todos los países se iría a América del Norte. Ese gobierno Debe ser destruido O destruirá a todas las monarquías del mundo Cierre de comillas Como podemos ver eh, Ellos a esa altura ya Estamos hablando de 1800 Tienen un poder brutal De hecho tenían poder por en, A esa altura Estamos hablando de 1850 Y ...tenían el control total de, de Europa... ...casi, casi completo... ...salvo Rusia, por supuesto... Eh, ...salvo y, Rusia... ...y, y bueno, y, y... ...estaban ahí haciendo gallito con Estados Unidos... ...bueno... Eh, ...en 1863... ...el presidente Lincoln se entera... ...de que el zar de Rusia, Alejandro II... ...tenía problemas con los Rothschild... ...por negarse a tener un banco central y empiezan a entablar una relación el zar alejandro empieza a crear esta relación que yo para enfrentar al enemigo común que eran los rochis e eh, en algún momento ocurre que eh, el zar envía y hace una declaración que dice eh, que si Inglaterra o Francia intervienen activamente en la Guerra Civil estadounidense ayudando a los a los lados, a alguno de los lados, en este caso el sur. Rusia consideraría esta una medida eh, esta medida una declaración de guerra y se pondría del lado del presidente Lincoln. Y para demostrar aquello, envió parte de su flota al Pacífico al puerto de San Francisco y otra parte a Nueva York. Luego de esto, los Rothschild asignan a uno de los suyos, en Estados Unidos, John D. Rockefeller, para iniciar el negocio del petróleo, fundando la Standard Oil, que finalmente se quedaría con toda la competencia. Dos años después, en 1865, en una declaración al Congreso, el presidente Abraham Lincoln dice, comillas, «Tengo dos grandes enemigos» el ejército del sur frente a mí y las instituciones financieras por detrás. De los dos, el de atrás es mi mayor enemigo, cierre de comillas. Ese mismo año, menos de dos meses antes del final de la guerra civil, estadounidense, el 14 de abril, exactamente, el presidente Lincoln es asesinado. Podemos suponer por quién, ¿no es cierto? <ríe> bueno. Habíamos hablado de que en 1770 Mayer Amschel le encarga eh, el proyecto que tenía de crear los Illuminatis a Adam Weishaupt. Bueno, este proyecto ve la luz el primero de mayo de 1776. Mayer Amschel no aparece en ninguna parte y nunca ha querido aparecer, porque quiere que aparezcan otros, pero finalmente la familia Rocher es la que está detrás de este sí. proyecto. Y en muchas cosas digamos perdona para un alcance sí, sí. La, los ro eh, en muchas partes no aparecen por ejemplo y, y quienes aparecen es eh, como conglomerado es, es jp morgan por Correcto ejemplo, sí, sí. Y, y así eh, pero ellos eh, por su apellido buscan esconderse sí, ¿eh? siempre para que la gente piensa que, que es imposible que tengan tanto poder <risa> es idea. supieran cuánta plata tienen Dios mío, yo creo que ni ellos pero bueno eh, el propósito de los Illuminati sería dividir el Goyim que son los Goyim todos los que no son judíos a través de los medios políticos, económicos sociales y religiosos generarían incidentes con el fin de provocar lucha entre los Goyim ...en tanto que las partes en conflicto serían armadas por los Illuminati... ...con el propósito final de destruir los gobiernos nacionales... ...destruir las instituciones y que finalmente se destruyesen en, entre sí. Este mismo año Weishaupt también infiltra la orden continental de los masones ...con esta doctrina de los Illuminati y establece la Gran Logia del Oriente como su cuartel secreto. Todo esto fue hecho bajo las órdenes y la influencia de meyer amchel Rothschild. Así es como el concepto de las logias se ha extendido prácticamente por todo el mundo eh, y hoy, hasta el día de hoy, digamos, ah, y son gente que hace muchas cosas buenas, pero no saben qué es lo que hay más arriba. Ah, no bueno, estamos hablando de los masones los masones por ejemplo lo, el club de leones el, los rotary club que hay Correcto. en todas las, los clubes sociales son masones que hablan de, de buenos valores sin embargo eh, lo, las, los tratos más bajos de los masones no tienen idea de que se trata la Correcto. masonería por eso porque bueno está esto ellos fueron infiltrados en esa época por los illuminati y tienen como símbolo un triángulo donde tiene escritas las palabras libertad, igualdad y fraternidad sí, sí, lo pueden encontrar en cualquier parte ¿eh? que, que okay. son la, la, la, la Francia tiene eso sí, mismo sí, sí. ahora hay una, un comentario breve eso que tú dijiste ahí que es muy importante al infiltrar los Illuminati en los masones mm -hmm. en el fondo no entraron a corromper la masonería Correcto. que tenía buenos sí. valores ya digamos sí. las cosas como son sí, sí, sí. y la infiltraron y formaron la masonería oculta que se llama que son los grados altos de la masonería Correcto. o los, o la frank masonería ya claro. y del grado hasta el grado 18 no tienen idea qué es lo que pasa del 19 al 30 algo saben y del 30 al 33 esos, esos son, son los que son realmente los que saben la papa como se dice ¿No? ¿Eh? Volvemos. Wayscout, quien estaba a la cabeza de los Illuminati, recluta 2.000 seguidores pagos. Recordemos que los Rothschild tenían plata como para pagar todo y financiar todo. Incluyendo a los hombres más inteligentes en los campos de las artes, letras, educación, ciencia, finanzas y la industria. Se les instruyó para aplicar los siguientes métodos con el fin de controlar a la gente. primero, utilizar dinero y el soborno sexual para obtener el control de los hombres en los lugares más altos de los diferentes niveles de todos los gobiernos y otros campos de actividad. Una vez que las personas influyentes hubiesen caído por las mentiras, engaños y tentaciones, los Illuminati de los Illuminati, perdón, debían ser sometidos a servidumbre por la aplicación de políticas y otras formas de chantaje amenazas de ruina financiera exposición pública amenazas impositivas e incluso muerte de ellos y también miembros de su familia bueno, ahí perdona un, un, un ejemplo que se me viene a la mente en ese mismo momento lo que pasó con el antecesor de Christine Lagarde en el Fondo Monetario Internacional un, ah, un señor de apellido francés sí. de un momento a otro lo vincularon eh, con, con un ataque sexual Claro, entonces hay ese tipo de chantaje que usan para Correcto. Para sacar a la gente del camino. 2. Vincularse en colegios y universidades para relacionarse con estudiantes poseedores de una capacidad mental excepcional, pertenecientes a familias bien educadas con inclinaciones internacionales y recomendar su formación especial en relaciones internacionales. Con la idea central de que solo un gobierno puede poner fin a las guerras y conflictos recurrentes esta formación especializada sería proporcionada a los seleccionados mediante la concesión de becas pagadas por los Illuminati y por ende por la familia Roch ahora perdón, ahí estamos hablando de universidades clásicas que son las más connotadas y que tienen entre comillas más prestigio a nivel mundial estamos Harvard. hablando del, de Harvard estamos hablando del MIT Sí. El Instituto de Tecnológico de Massachusetts Donde los PhD son los más valorados Ajá. Después la Universidad de California de Davis Y Berkeley Y después tenemos eh, La Universidad Yale la nombré, ¿no? No. no, pero también Yale está También Yale está Entonces, Y en Inglaterra, en, en Inglaterra Oxford Ajá. Y la Universidad en Boston También Boston. también en, en fin, así las más Las más eh, diría yo con notadas universidades donde van los donde van ellos y y dónde están ahí los investigadores que siguen los pasos que ellos quieren que se sigan en, en, en la dirección que ellos quieren de la ciencia, Ellos controlan a la mayoría de los científicos. Uh -huh. Por eso muchas veces eh, por sí. ejemplo cuando cuando hablamos o hemos hablado de del fenómeno extraterrestre, por ejemplo, ¿yo? ¿Por qué la ciencia no dice nada de esto? la ciencia ha dicho pero los científicos los científicos eh, independientes eh, hay pruebas irrefutables o sea, creer, no creer en eso es, es ser ignorante hoy día antes hace 30 años atrás podríamos decir otra cosa pero pero hoy día no creer en eso significa ser ignorante porque hay muchas, muchas evidencias y, y esta gente no lo dice porque ellos van en otra dirección no. ellos ellos les interesa controlar a la gente y el fenómeno extraterrestre ...no les sirve para controlar a la gente, todo lo contrario. 3 Todas las personas influyentes atrapadas bajo el control de los Illuminati... ...más los estudiantes que hubiesen sido especialmente educados y, ens y entrenados... ...se utilizarían como agentes en todos los gobiernos... ...ubicándolos como expertos y especialistas detrás de la escena. Así podrían aconsejar a los actos ejecutivos... ...para que adoptasen políticas que en el largo plazo... Servirían a los planes secretos de la conspiración Illuminati de un solo gobierno y causar la destrucción de los gobiernos y las religiones en los que hubieran sido elegidos o designados para servir. 4. Obtener el absoluto control de la prensa. En ese momento, el único medio de comunicación social que distribuía la información al público, de modo, eh, era el escrito de modo tal que todas las noticias y la información pudiese ser inclinada con la facilidad de inducir a las masas a creer que un gobierno mundial es la única solución a los muchos y variados problemas de la sociedad bueno, para eso, eh, una de las cosas que, que quiere, con, con lo que nos han engañado eh, para que la gente se incline por un gobierno mundial es el tema del calentamiento global sí. bueno. porque Ahora. eso necesita un gobierno mundial Para enfrentarse Ahora bien, en 1865 Cuando la historia de la familia Rothschild Y la historia de los Illuminati Se junta eh, Recordemos que Jacob Schiff eh, Si quieres No Ya no, lo que pasa es que eh, todo lo que vemos en televisión, todo lo que tú escuchas en radio, todo lo que se lee en prensa, en revista todo está manipulado. Solo puedes encontrar información independiente y verás en canales de internet por ahora y mientras no controlen la internet, para lo cual falta muy poco. Ya hemos visto que están ya interviniendo muchas cosas. bueno en 1865 la que la familia la historia de la familia Rothschild y la historia de la oliguvidad se empieza a entrelazar y tenemos que recordar que eh, ese año Jacob Schiff, nacido en la familia Rothschild en Frankfurt, es enviado a América a los 18 años con instrucciones precisas para primero obtener el control del sistema de dinero de los Estados Unidos mediante el establecimiento de un banco central que fue el que crearon después, ¿no es cierto? Encontrar hombres atractivos, y mujeres también, que por un precio estuviesen dispuestos a servir de la de los Illuminati, promoviéndolos en lugares altos de los gobiernos federales, el Congreso, la Corte Suprema y todas las agencias federales que tenía Estados Unidos. Crear grupos minoritarios antagónicos y belicosos por todas las naciones, sobre todo buscando dividir a los blancos y a los negros. Y cuarto, crear un movimiento para destruir la religión en los Estados Unidos con el cristianismo como objetivo principal. En 1871 tenemos que el general estadounidense llamado Albert Pike, que había sido introducido a los Illuminati por Giuseppe Massini, completa su plan militar de las tres guerras mundiales y varias revoluciones en todo el mundo, llevando así al mundo a la etapa final de la gran conspiración perdona, perdona que te interrumpa pero es imposible no hacer el comentario eh, ese proyecto de las guerras mundiales han sido concebidos tal, fue en 1871 sí. y tuvimos la primera y segunda guerra tal como fue proyectada y la tercera guerra está de la misma manera como va a ser proyectada ¿Mm? bueno Eh... Y otro comentario, perdona que te, te interrumpa Pero es muy importante Albert Pike es un connotado masón grado 33 Que escribió los estatutos de los masones mazones eh, Un libro famoso que se llama Moral y Dogmas sí. De Albert Pike Se lo recomendamos para ¿Qué? que vean La realidad de los masones Escrito por ellos mismos O sea, no es una cosa que nosotros estemos señalándolo con el dedo. No, no, no eh, usted lo puede encontrar en internet, señora, señor, todo lo que nosotros estamos hablando. En 1871 por escrito se estableció que la Primera Guerra Mundial se lucharía con la finalidad de destruir alzar de Rusia, según lo prometido por Meyerancher como lo me contábamos anteriormente. ¿Ya? El zar se sustituiría con el comunismo, que ha de ser utilizado para atacar a las religiones, sobre todo el cristianismo. Las diferencias entre los imperios británico y alemán se utilizarían para fomentar esta guerra. La segunda guerra mundial se utilizaría para fomentar la disputa entre el fascismo y el sionismo político, con la masacre de los judíos en Alemania, una pieza clave para lograr el odio contra el pueblo alemán. Aquí yo quiero hacer un, un, un, eh, un alto. Quiero que recuerden que en esa época había una enorme cantidad de judíos que vivían en la Alemania y que vivían tranquilamente y en paz en Alemania y que estaban muy bien, y que se llevaban muy bien en ese país y que tenían una vida próspera. Todo esto fue manipulado para... Ya. En la finalidad viene luego, ojo. Sí. Re recuerden que como consecuencia de ese odio se orló el reparto de Europa. Cifras colosales de dinero se usaron por parte de los Rothschild que se generaron gastos impresionantes en esta Segunda Guerra. El mundo se endeudó absolutamente con la banca financiera internacional, no solamente para financiar la guerra, sino para reconstruir Europa y de ese modo se lograba a través de la guerra más dominio y control financiero del mundo. Este diseño se realizaba para destruir el fascismo creado por los Rothschild a través de Karl Ritter y aumentar así el poder del sionismo político. Esta guerra también era pensada para aumentar el poder del comunismo a un nivel que igualaría al de la cristiandad. La tercera guerra mundial se produciría fomentando el odio del mundo musulmán por medio de provocar continuas peleas, unos contra otros, entre el mundo islámico y los políticos sionistas. Mientras esto sucede, el proyecto era que las demás naciones se verán obligadas a combatir dentro de sí mismas en un estado permanente de agotamiento mental, físico, espiritual y económico. Si vemos la situación en nuestro país y en los países vecinos, están en un permanente esfuerzo por sobrevivir. Peleas continuas, narcotráfico, violencia, corrupción, dependencia económica, endeudamiento generalizado, etcétera Han hecho vivir a los gobiernos hoy en día en un estado permanente de agotamiento mental, físico, espiritual y económico. Si ustedes están enterados de lo que pasa en Oriente Medio, sabrán que este proyecto de fomentar odio del mundo musulmán, por medio de provocar continuas peleas entre el mundo islámico y los políticos sionistas, que son dentro del pueblo judío un pequeño grupo, están en marcha ahora. Recordemos que el año 2011 comenzaron a hablar de paz y seguridad en el mes de septiembre, y con ello hemos comenzado a ver el cumplimiento de de una profecía bíblica que dice eh, lo voy a llevar a un tema distinto dice cuando Jesús habló a los apóstoles en el huerto de los olivos le preguntaron ¿cuándo ocurrirán las cosas de las que hablas, las señales del fin de los tiempos? y entre otras cosas Jesús dijo cuando ellos estén hablando de paz y seguridad destrucción repentina le sobrevendrá miren lo que pasa en Medio Oriente miren lo que pasa en Centroamérica miren lo que está pasando aquí en Sudamérica o sea, esto es real eh, en 1871 el 15 de Enero, Albert Pike escribe una carta actualmente catalogada en el museo británico, aunque este lo niega, hay documentación que afirma lo contrario, dirigida a Giuseppe Massini en la que señala lo siguiente, comillas, vamos a liberar a los nihilistas y los ateos y vamos a provocar un gran cataclismo social que en todo su horror mostrará claramente a todas las naciones el efecto del ateísmo absoluto, el origen del salvajismo y de las mayores agitaciones sangrientas. Entonces, en todo el mundo, los pueblos se verán obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, buscando exterminarlos como destructores de las civilizaciones. Así, las multitudes desilusionadas con el cristianismo, cuyos espíritus quedaron a partir de ese momento sin dirección y liderazgos ansiosos por un ideal cristiano, pero sin conocimiento de dónde enviar sus mensajes de adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la pura doctrina de Lucifer, que se llevaría finalmente a la luz pública. Una manifestación que derivará en un movimiento general reaccionario que continuará a la destrucción del cristianismo y el ateísmo, ambas conquistadas y exterminadas al mismo tiempo yo aquí quiero hacer un, un, un eh, alto y recordar que en Estados Unidos hoy hoy la gente no puede andar con biblias ni rezar en la calle no se les permite hay monumentos en Estados Unidos eh, enormes al demonio con a Satanás, niños, a Satanás, a Satanás digamos a Satanás ahí están de, eh, en, en los aeropuertos en, en, Denver, en el aeropuerto de Denver, Colorado es un, es un monumento completo al de, en Oklahoma y también a, a, a, de Satan y en los colegios se han empezado a enseñar rituales eh, rituales satánicos para el 31 de, de octubre claro. Claro. y ese tío, y, y de adoración a Satanás y esto es real, yo no estoy y esto inventando empezó, y esto empezó con libertad primero la libertad de culto Entonces, claro, Había cristianismo y había satanismo correcto Pero después prohibieron el cristianismo correcto. Y no quedó solamente el satanismo Bueno Esta carta, escrita por Albert Pike De alguna manera Lo, lo refleja Ahora, esto es una declaración de Pike Esto está escrito, documentado Por si usted lo quiere buscar Mike, habiendo sido elegido como soberano gran comentador del rito escocés de la masonería en el sur de competencia en 1859 era el más poderoso masón de eeuu se mantendría en el cargo durante 32 años hasta su muerte en 1891 también publicó un libro sobre él sobre el tema eh, que era lo que tú mencionabas en 1872 Eh, moral y dogma del antiguo y aceptado rito escocés de la masonería En la que ingenuamente afirma lo siguiente Lucifer, el portador de luz, extraño y misterioso nombre para dar al espíritu de la oscuridad Lucifer, el hijo de la mañana Es él quien lleva la luz y con sus esplendores intolerables Ciega las llamas débiles, sensibles y egoístas Ahora hay, un, hay un, una cosa que es importante eh, recalcar. La fragmentosonería, perdón, el nombre Illuminati significa, eh, está relacionado con Lucifer, el nombre Illuminati. Si lo busquen en internet la palabra y se van a dar cuenta que sí, eh, está relacionado con Lucifer si sí. bueno eh, en 1895 Edmond James de Rothschild hijo menor de Jacob Meyer Rothschild visita Palestina y ojo, aquí tenemos que ver algo posteriormente provee los fondos para fundar las primeras colonias judías allí en Palestina, con el objetivo a largo plazo de crear un país financiado por los Rothschild. En 1897 los Rothschild fundan el Congreso Sionista para promover el sionismo. Esto es un movimiento político, con el único objetivo de trasladar a todos los judíos y unirlos en un Estado-Nación singularmente judío y organizan su primera reunión en Múnich. Ahora, esto se ve truncado porque los judíos en Múnich no quieren esto y los y hacen protestas, cuelgas y no pueden hacerla en Múnich. ¿No es cierto? Bueno, luego la reunión fue presidida por Teodoro Hirst. De él existen algunas obras escritas, por ejemplo, El Estado Judío, pero también sus diarios que han sido expurgados y alterados. Y esto fomentan el nacionalismo y presenta sus ideas y una de esas era, comillas. Es esencial que los sufrimientos de los judíos empeoren porque esto ayudará en la realización de nuestros planes. Tengo una excelente idea. Voy a inducir a los antisemitas a liquidar la riqueza judía. Los antisemitas nos ayudarán y con el propósito de apropiarse de su riqueza, reforzarán la persecución y la opresión de los judíos. Los antisemitas serán nuestros mejores amigos. Herz posteriormente fue elegido presidente de la organización sionista, que adopta el hexagrama rojo o sello Rothschild como la bandera sionista romana que 51 años después en 1948 cuando se funda el Estado de Israel todo esto a través de las manipulaciones de la familia Rothschild eh, pone en su bandera el signo rojo de los Rothschild bueno Estamos... Teodoro Gers era el fundador del sionismo correcto ¿Sí? y bueno Ustedes pueden ver en mi terminada la Segunda Guerra Mundial eh, después del holocausto judío, ¿no es cierto?, promovido eh, por Alemania y que de hecho en algún momento les vamos a contar que Alemania en algún momento estuvo ganando la guerra y la perdió porque metieron a Estados Unidos para poder después eh, los Rothschild quedarse a través de la ONU que ya estaba creada con Palestina y crear allí un darle un pequeño terreno a eh, Israel y crear el eh, pueblo de Israel, el país Israel todo esto a través de estas maquinaciones porque después de las guerras había que eh, enfrentar, reconstruir el país que había estado en guerra en este caso Alemania y Alemania fue eh, obligado a pagar enormes, enormes cantidades de dinero a los países que invadió ya Entonces se endeudó hasta decir basta y así los Rothschild siguieron apoderándose del resto de Europa. Vamos a seguir en un próximo programa, tenemos sí, harto más para hablar. Sí. Y eh, ahora, ahora un, un, un, un dato así como comentario que no tiene no tiene que exactamente que ver con esto, pero sí para nuestros auditores que la frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil está siendo... Vigilada por soldados judíos correcto Y que estamos llenos Aquí en la Patagonia chilena y argentina De judíos, de soldados ah. judíos Y eso no es un invento Ni una noticia De, <risa> de, un, de un No sé De un de un Blog así de mala muerte sino que no, Me lo contó existe. mi hija que hizo un, un paseo En verano a, a la Patagonia Y está lleno de, de Tengo una, una sobrina también que vive en Punta Arenas Entonces está lleno de judíos. Sí. y ¿ah? son soldados, Ay, Y una cosa, de una, un, un detalle. Eh, cuando cuando pensó Herzl dónde instalar el pueblo el judío pueblo. estaba una una posibilidad en la Palestina y la y otra, otra era Argentina. Argentina. Correcto. La Patagonia Existe Argentina. Le llamamos sí. Oh. sí, correcto. Bueno, para todos aquellos que quieran la historia completa, porque esto es un resumen. Bien bien resumido. Eh, mándenos al correo nuestro Ver, verdad, una alternativa@gmail.com. Y, alternativa, y nos mandan alternativa@gmail.com. Y nos mandan ¿Qué quieren? Nos mandan qué quieren eh, toda esta historia eh, y nosotros se la mandamos por correo sin ningún compromiso, ¿ah? Mira, ahí eh, eh, o a la radio estamos viendo. Ahí está exactamente, en, en Facebook de, de, de con, letreros letreros letreros hebreo, con letreros en hebreo Con letreros en hebreo. no es una cosa en, que no es que locura. De... Claro, ah, eso, eso es, no se es, sabe porque está en el extremo, mundo, pero Puerto Natales, Punta Arenas al norte está Correcto. Está lleno de... Bueno. ¿Ah? Es trasladar a Israel porque apodrarse, ya tienen Podrarse la Patagonia. Porque están haciendo búnker. Sí. Eh Israel tiene eh, es el objetivo y eso y eso los gobiernos lo, lo promueven, los gobiernos chilenos lo aceptan, las fuerzas armadas chilenas lo aceptan. No. no y alto. algunos algunos han reclamado y no en el caso en el caso del gobierno de Michelle Bachelet toda la cúpula de, estaba en contra y la sacaron toda y colocaron todos masones para que le hicieran caso. Ojo, porque fueron removidos los que estaban en contra. Y esto es porque en Israel hay eh, centrales nucleares que están teniendo fallas por eh, vida útil y va a haber una contaminación brutal, por lo tanto quieren trasladar a Israel a, o a Argentina o a Chile, o a ambos lugares. Así que ya saben, amigos, eh, ya saben, amigos si quieren más información de esto que le estamos comentando... Escríbannos a la radio y Nosotros le mandamos el texto completo Porque esto es un resumen nada más Y si Dios quiere lo vamos a terminar Ya llegando al tiempo actual La próxima semana Me despido, que tengan una Un resto de semana muy bueno Fin de semana también Y nos estamos escuchando la próxima semana Si Dios así lo quiere Imagínense que los judíos Hagan aquí en Chile lo que hicieron en Palestina Entonces No es un, no es un tema menor Bueno, los dejamos hasta una próxima, hasta el próximo jueves, queridos amigos. Gracias por escucharme. Hasta pronto.